No juguéis a detectives Un consejo No juguéis a detectives O lo sois o no lo sois Pero no juguéis a serlo Porque después pasa lo que pasa Y cuando os queráis echar atrás Descubriréis que es demasiado tarde Miradme a mí Empecé realizando pequeñas investigaciones Para conseguir algo de pasta Para mis gastos Y pagarme cuatro caprichos Que mis padres no podían pagarme Os me ando aquí allá en busca de perros perdidos o de autores de anónimas cartas de amor. Y un buen día, cuando trataba de averiguar cómo era posible que Elias Wall, siendo tan corto como era, aprobara los exámenes como los aprobara. ¡Iñaca! Me veo envuelto en un asunto excesivo y peligroso, de traficantes de drogas y de chantaje, y eso no es nada.